De acuerdo con el concepto clásico del par biomagnético, los virus patógenos hacen resonancia con bacterias no patógenas para su maduración y activación energética. Por otro lado, cuando la bacteria es patógena, el virus es estructural o metabólico. Como sabemos, los virus son fracciones de cadenas de ARN o de ADN Pero estas cadenas de nucleótidos necesitan de una mucoproteína para que se vuelvan patógenos. Esta mucoproteína es conocida como cápside y dichas cápside son fabricadas por bacterias específicas para cada virus patógeno o metabólico. Es decir, que existe una relación y hasta una dependencia bioenergética entre los virus y las bacterias y por lo mismo una simbiosis vibracional y energética. En el caso, por ejemplo, de los virus patógenos, las cápside o mucoproteínas permiten su movilidad hasta llegar a la membrana celular, en donde el virón es inyectado al citoplasma celular. Dejando la cápside adherida a la membrana de la célula infectada Con lo que se consiguen tres fenómenos simultáneamente Que son los siguientes Reproducción del virón en el interior de la célula infectada Alteración sustancial del pH citoplasmático Y la producción de toxinas Que en el caso de los virus Se trata principalmente de interferón Ácido úrico e histamina A su vez la alteración de la membrana celular por la adhesión de las cápsides y la reproducción de virones en el interior de la célula con el consecuente desequilibrio del pH del citoplasma con expulsión de iones positivos y absorción de iones negativos, entre los que destacamos los iones oxidrilos OH, y los radicales libres. Esto provocará el aumento del volumen citoplasmático y la alteración de la conducta biológica, así como la producción de antígenos específicos. En el caso de las bacterias patógenas, la resonancia se lleva a cabo con virus estructurales de ARN de grandes pesos moleculares, que también entran al citoplasma, pero sin efectos tan marcados como los de ADN, ya que su producción es normal en este sitio y además, su información es metabólica y no genética, aunque se alteran la composición biológica del citoplasma, especialmente con la introducción de sustancias tóxicas que pueden alterar el entorno celular y llevarlo a extremos de acidez o alcalinidad con sustancias patológicas como la histamina, lisocima, properdina, polipéptidos, interferón, ácido úrico, creatinina, cadaverina, leprocina, etcétera cuando se asocian dos o más virus patógenos excitados se produce líquido anormal cualitativa y cuantitativamente en los espacios potenciales de los organismos superiores los espacios potenciales son siete principalmente piel peritoneo pericardio periósteo pleura meninges y cavidades articulares de tal forma que cuando se constate una pleuritis o una pericarditis o meningitis debemos rastrear la presencia de dos o más virus patógenos asociados como regla, así si se asocian dos virus próximos al cráneo o intracraneales, se producirá líquido en las cavidades meningias, esto es lo que se conoce como edema intracraneal. Si se asocian dos virus en la cavidad toráxica, se produce un derrame pleural. Si se asocian dos virus en un abdomen, se producirá un infiltrado en peritoneo o ascitis y así sucesivamente para cada espacio potencial. Si a los dos virus se añade una bacteria, podremos tener un infiltrado séptico. Luego, la asociación de dos bacterias patógenas tienen como resultado inmediato la formación de abscesos en la región donde se asocian dichas bacterias. Los hongos requieren principalmente cuatro factores para su desarrollo y reproducción. 1. Materia orgánica. 2. Humedad. 3. Oscuridad parcial. 4. pH ácido. Todos estos factores se dan en condiciones óptimas en todos los seres vivos, pero el pH ácido depende principalmente de la presencia de virus patógenos. De este concepto se desprende que es más importante descubrir y reconocer el virus que está en simbiosis con el hongo patógeno, ya que al neutralizar el virus con biomagnetismo automáticamente decae la excitación del hongo. La presencia de hongos patógenos presume la existencia de virus patógenos que le proporcionan el pH adecuado. Los parásitos son ya de por sí entidades muy complejas en su estructura y en su función metabólica. Sin embargo, la principal cualidad fisiológica es que se nutren de bacterias patógenas o no patógenas que excretan sustancias altamente tóxicas para los microorganismos superiores. además que también son portadores de células infectadas por virus y por lo mismo actúan como reservorios de estos microorganismos patógenos. Es decir, que para que el parásito subsista requiere de una o varias bacterias que lo nutran y al igual que con los hongos, los parásitos decaen en su función si se identifica y si se asimila la actividad bacteriana. Este audio, totalmente técnico, es simplemente para que tengas una idea, no pretendo que te aprendas todo esto, de la concordancia que guardan los virus, bacterias, hongos y parásitos, cobra de esta manera mucho realce el descubrimiento del par biomagnético y además muchísima congruencia en todo lo que postula, con la, por supuesto, lógica inmediata de entender cuál es precisamente la razón por la cual El par magnético llega a ser tan efectivo cuando se logra eh, destruir de alguna manera o distorsionar eh, la interacción que eh, llevan a cabo estos microorganismos simbióticamente hablando.